Hemos avanzado en, en algunas charlas, eh, hemos empezado a dar algunas definiciones, seguramente la próxima semana tendremos otra reunión. Me parece que ya estamos encaminados para, en un breve plazo, tener esa reglamentación y, y posteriormente poner en marcha el registro. Bien. ¿Qué han aportado las organizaciones en estas reuniones? Las organizaciones, obviamente, siempre creo que tienen la mirada... Más importante porque son quienes desde hace tiempo vienen luchando por por esta cuestión de una regularidad regulación de digamos de, de del uso del cannabis con fines medicinales eh, hay algunas cuestiones que tienen que ver con eh, el funcionamiento por ejemplo del consejo consultivo la, la integración que va a tener obviamente las organizaciones y eso está definido van a tener participación eh, La reglamentación de, de, de esta ordenanza de cannabis es compleja y ya lo he mencionado en otras oportunidades respecto de la, de la cuestión legal. Porque hay que recordar que en el medio está la ley de estupefacientes que en realidad prohíbe por lo menos tener una, una semilla y, y cultivar. Pero a su vez está la ley de uso medicinal de cannabis que, que se avanzó en este gobierno nacional con una nueva modificación más inclusiva desde el punto de vista de la reglamentación. Con lo cual estamos haciendo hoy también un análisis del punto de vista legal. Bien, en estas reglamentaciones puede llegar a determinarse qué médico o qué especialista puede recetar cannabis medicinal para una persona. Bueno, nosotros lo que queremos hacer con eso e incluso estaba planteado en la ordenanza es eh, avanzar con una con jornadas de de capacitación que también incluyan a los médicos, que incluyan a los profesionales de la salud de distintas áreas, digamos. Y en ese sentido queremos avanzar en un registro que sea lo más eh, fácil posible para inscribirse, obviamente con todas las medidas y los resguardos y las consideraciones de eh, de, de establecer y encuadrar en la, la cuestión del cannabis con fines medicinales. Siempre hablando de la cuestión medicinal, la cuestión recreativa que muchos preguntan y demás, no es algo que nosotros estemos abordando, abordando en este momento. Bien. Pero la idea es que sea un registro ágil y sencillo para darle la posibilidad a toda esa gente que está esperando una respuesta por parte de, de, del Estado Municipal en este caso. Bien. Eh, ¿Cuántos profesionales hoy en día pueden llegar a tener la posibilidad de eh, recetar cannabis medicinal? Eh, ¿Con esta reglamentación se puede llegar a abrir esa posibilidad para que otros especialistas de la rama de medicina lo puedan hacer? Esa es una, es una posibilidad que otros eh, médicos, digamos, de... De, de la de distintas ramas puedan puedan de alguna forma eh, hacer alguna certificación que les sirva a las personas para inscribirse pero son cuestiones que, que están atadas también a análisis legales que, que vamos a seguir eh, analizando justamente bien puede haber alguna fecha de esta reglamentación se puede llegar a pensar no sé mes que viene o algún tiempo como para saber cuándo se va a reglamentar esto Eh, la verdad es que estamos trabajando con la mayor celeridad posible, pero también somos cautos a la hora de sacar una reglamentación con el análisis profundo y necesario del punto de vista legal y que después no tengamos que quedar ninguna marcha atrás ni nada por el estilo y que realmente les sirva y sea algo concreto para para los vecinos, así que seguramente en las próximas semanas estaremos con alguna otra reunión para para ya ir definiendo el texto final y posteriormente recordemos que se trata de una plataforma virtual donde la gente se va a poder inscribir y llevará su tiempo de desarrollo pero la voluntad política del intendente de la secretaría de desarrollo económico a cargo de carmina vesga eh, es eh, sin dudas poner en marcha este este registro y debo destacarle el, el, el acompañamiento y, y la voluntad de la secretaria también para, para con esta iniciativa.